la delegación de hermanos bolivianos, paraguayos, argentinos y españoles pasó por Formosa, llegaron a nuestro norte salteño y pasaron a Bolivia visitando Tarija, Santa Cruz, Camiri y Villamontes para terminar los últimos 10 días del mes en Paraguay en nuestra radio se habló de historias compartidas del Chaco como territorio transfronterizo tierra, territorio y soberanía alimentaria medio ambiente, recursos naturales y desarrollo sustentable patrimonio y diversidad cultural de los pueblos indígenas Derechos y modelos de desarrollo y el tema agua. Pamela Gómez, fotógrafa boliviana, se expresaba contenta ante una iniciativa latinoamericana que potenciará a los pueblos de la Via Yala.